A、lot of bands that we're friendly with, and bands that everybody here,、so、how to manage a checkbook, how to sunny days. ¿Estás preparado? Lo mejor del K-pop está por comenzar. Bienvenido a K-pop Anthems. Yo soy Casandra s Martínez y juntos escucharemos las canciones que dejaron y seguirán dejando huella. Comenzamos. another way. ¿Qué tal, cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien, muy felices y con mucho ánimo de lo que estén haciendo. Me presento, yo soy Casandra s Martínez y como lo、no、escucharon en la entrada, esto es. ¡Ay, qué bonito! K-Pop Anthems. ¡Yeeey! Eso, eso. Hola muchachas, ¿cómo están? Espero que bien. Hasta 29 de septiembre, ¿verdad? 4 de la tarde, ya 4-7. 4-7 de este jueves. Ya mañana se acaba septiembre. e、eh. eh. Oigan, ya, ya estuvo. Ya estuvo, pero ya. Estamos en paz contigo, septiembre. Este, y bueno, oigan, hoy empieza K-Pop Anthems aquí. ¿Qué dije? No sé. K-Pop Anthems aquí en, en Station K-Pop. Y andaba yo diciendo otras cosas, hermanas. Muy mal de mi parte. Este, ¿Cómo están? Oigan, ¿qué estaba yo platicando? Ah, sí, K-Pop Anthems.、Eh, bienvenidos a este nuevo y b e l l o programa. ¿Qué de qué v a Ustedes estarán preguntando. ¿De qué va este programa? ¿Por qué se llama así? Bueno, básicamente su nombre lo debe a los Radio Anthems. Que, pues, un Radio Anthem que es, pues, esas canciones que tuvieron mucho éxito <ríe> y que, esos hits, los hits. Pero, pues, yo lo、no、quise traer al K-pop, ¿verdad? Y como un Anthem es un himno. Pues también lo quise agarrar por ahí, ¿no? Como estos h i m n o s que tenemos como K-Popers. p Pero básicamente este programa bien se pudo haber llamado ¿Qué Rolones de K-Pop? La verdad no os voy a pasar a mentir. Así es que bueno, este programa,、eh, si ustedes escucharon el martes tenemos que hablar de K-Pop, pues ese programa, pues nada más es echar des p a p a y no nos vamos a hacer nada más, es echar relajo. <ríe> Mientras que K-Pop Anthems. Este programa es un poco más tranquilo, un poco más relajado. Yo los voy a venir a acompañar durante hora y algo <ríe>、eh, con música, con datos sobre las canciones, porque a veces nos hace falta el datito, el datito curioso sobre las rolas. Y bueno, vamos a escuchar canciones que. Eh, de, bueno, respectivas a un año. ¿Y cómo va a ser esto? Bueno, una ruleta nos va a decir qué año nos toca. <ríe> y vamos a, a,、eh, a, girar la ruleta. La ruleta nos dirá el año. Y vamos a escuchar tres rolas pertenecientes a ese año, rolones de K-pop, como de que no, muy bonitos y todo. Así es que, bueno, muchas gracias a, a la c h é v e s Y este, a Corpi que están aquí en el chat. Y también gracias a las personas que están escuchando, aunque no estén logueadas en el chat.、Eh. <risas> Perdón, este Corpi, ya andaba yo diciendo. Ya andaba yo diciendo otras cosas. No,、eh, un, un Radio Anthem no es este. No es como un One h i t Wonder. Un One h i t Wonder es. n、no, a s o sea, son. Grupos o artistas que tuvieron una sola canción famosa y ya. <ríe> y ya, ese es un One Hit Wonder. Mientras que un Radio Anthem、pues、puede s p u e ser de cualquier artista que haya tenido mil éxitos. O sea, si nos ponemos a pensar,、eh, Radio Anthem, no sé, Michael Jackson, Beat It, b c é Single Ladies,、eh, Taylor Swift,、eh, y no me sé una rola de Taylor Swift. bueno, Sí me sé, pero no me acuerdo. Ah, Shake It Off, y cosas así. No es necesariamente son éxitos de radio. Pero en este caso vamos a hablar sobre éxitos del K-pop y canciones que, como de que no pudieron haber, haberse convertido en nuestros himnos y que nos, nos gusta cantarlas. Y aunque no sepamos h a n g u l las g u a s h a g u a s h a m o s bien a gusto, como de que no. Así es que, bueno, vamos a empezar con este programa. Qué buenas rolas traemos de fondo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! <ríe> Así es que, bueno, la que nuestra hermosa ruleta. Gira, gira y gira y gira. ¿Y qué número? Qué, qué, número? Este, ¿Qué año nos dirá? Ruleta, este es tu momento. Un aplauso a la ruleta antes que, que, de que llegue. Para que p a a r qué? no sé, pero aplaudanla a la ruleta. Yay.、Yeah. Ahí está, para que se anime la ruleta. Y la ruleta gira, gira y gira. ¿Y q u é nos va a decir? 2013. 2013. Yay, 2013, gran año, gran año. Así es que bueno, empecemos con el 2013 y qué vamos a escuchar ahorita. Veamos. Vientos draconados. Vamos a escuchar a Teen Top con Miss Wright. Esta canción fue lanzada un 25 de febrero del 2013.、Uh, ya, ya hace muchos años. Y la letra y la música es de Brave Brothers, que ustedes han escuchado a los Brave Brothers infinidad de veces.、Eh, le compuso a.、Eh, le compuso, le, pues sí, le compuso y le produjo rolas a AOA.、Eh, tiene n su propia empresa. El, el, bueno, Brave Brothers es un señor, nada más. <ríe> es uno, pero se dice llamar Brothers.、Eh, que tiene su empresa. Que se llama Brave Entertainment, de la cual están las chicas de Brave Girls, obviamente, ¿verdad? Y bueno, esta rola de Tintop e Miss Wright、eh, pertenece al primer álbum de larga duración del, del grupo que se llamaba Number One. Y a lo más alto que llegó en las listas fue en el Gaon, llegó al octavo lugar y en el Billboard de Corea llegó al séptimo, o sea que le fue bastante decente a esta canción. Otra rola que vamos a escuchar en este bloque va a ser a Miss A con Hush. Rolón, r o l n rollón. <ríe> Esta canción pertenece al segundo álbum de larga duración de Miss A que se lanzó el 6 de noviembre del 2013. La letra fue de E-Tribe, Min-Yong-Ye y de I Love, y la música es de E-Tribe. Si usted no conoce a E-Tribe, mire, el señor, bueno, no son señor, los señores, porque es un dúo、eh, que compone formado por An Ming-Won y Kim Jung-Duk. Y estas, estas cabezas son, estos cerebros, <risa> estas genialidades son las que están de canciones como G, d e Girls' Generation, You g o Girl de i j y o r i Yaya, y a y de Tiara, It's You de Super Junior. Mi rola favorita de Super Junior es de este dúo y yo estoy muy feliz. <risa> y bueno, este, y este dúo dinámico, eh. Lanzó la empresa Happy Face Entertainment y lanzaron al grupo Dal s h a b e t que también grandes, grandes rolas nos dejó Dal s h a b e t Pero en, siguiendo hablando de Hush de Miss Ailan, lo más alto que llegó en Gaon fue al quinto y en el Billboard Corea, cuarto lugar. También le fue bastante bien un r o l Y para cerrar, para cerrar este, este gran bloque con grandes canciones, traemos a s h i n e e con. Everybody, everybody. Ya, ya la estoy cantando. En mi cabeza va a estar la coreografía una y otra vez porque es una gran coreografía. Y bueno, Everybody、eh, se lanzó el 14 de octubre del 2013. Pertenece a su quinto EP llamado De Igual Manera. Le fue bastante bien a este álbum de s h i n e e Vendió más de 140 mil copias. Ustedes dirán qué poquito. Sí, pero es que hermanas, antes no se vendían ni millones de copias como ahora. Porque pues el, el K-pop sí era un poco más. No menos conocido, pero era más famoso en Asia que en el resto del mundo. Y ahora, pues mire, todo el mundo le encanta el K-pop. Y bueno, everybody, la letra de la canción es de Cho Jung k y u n g La letra es de Thomas Treilsen, Coach Ansendo, y de Yo Jung Jin. ¿Y cómo le fue en las listas de reproducción? Pues les fue bastante bien. Llegó al número uno en g a o n en todos,、eh, al mes, eh, eh, semanalmente y en el Digital Chart. Y en el Billboard alcanzó también muy buenos lugares. En el World Albums alcanzó el segundo lugar, pero bueno, está hablando del EP. Y Everybody hizo un género. Miren, <risa> hay un género que se llama Complexo. r Ustedes dirán. ¿Y eso qué es? Pues, ¿qué es? Bueno, pues yo les investigué q u é es el Complexro, t que es un género musical de música electrónica, que posee influencias del Glitch, Electro House y Chiptune. Y la palabra, la palabra Complexro t proviene de la fusión de las palabras en inglés Complex, de complejo o complicado, y de Electro. No, hombre. Y yo me quejaba de que luego las. De los, eh, de los significados de los nombres de los grupos de K-pop, ¿no, hermanas? El Complexo r <ríe> ya nos ganó todas. Y uno básicamente es una combinación entre sonidos de música glitch, d u b s t e p electro house y chiptune. Así es que vamos a escuchar estas tres rolillas, que insisto, es t i n Top con Miss Wright. Eh, Mi Say con Hush y Shiny con Everybody, que todas estas canciones pertenecen al año 2013. Grandes canciones. Y bueno, vamos y regresamos. Yo soy Casandra Martínez. Estás escuchando K-Pop Anthems en su primera emisión. Y aquí, única y exclusivamente en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vamos y regresamos. ¡Yay! 私。 t a d a A través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Qué, qué, ¿Qué canciones? Oigan, qué rolas. <risa> yo estoy muy feliz con este programa. Ahorita Corpi en el chat decía: es algo que necesito o que necesitaba. Y sí, la verdad es que sí, francamente yo también. Por eso nació este programa. <risa> Me causa mucha gracia porque ayer Corpi decía que las mejores ideas se le ocurren mientras se baña. Y este programa se me ocurrió mientras me bañaba, mientras me duchaba.、Um, tenía yo esta idea como de, de, de estos hits de K-pop y demás. Y francamente, sí, sí necesito yo, Casandra, reconectar de alguna forma con el K-pop. Francamente, los últimos dos años, dos años y algo, como que me desconecté bastante, tanto de las rolas nuevas como del K-pop que ya conocía. Y cuando volví a hacer todo, bueno, volví a retomar las cosas otra vez.、Eh, si usted no sabe, bueno, yo, <ríe> yo, yo aquí platicando mi vida. Por ahí del 2015 yo me hice DJ de radio. Y yo había conocido el K-pop en el 2013. Lo conocí gracias a las Soshis. Por eso las Soshis empezaron este programa. Nos dieron la bendición en <ríe> este programa. Por eso las volvimos a escuchar el día de hoy, al inicio. Y. Y cuando yo empiezo en la otra radio. <ríe> este Bueno, no, yo en 2013. Yo nada más conocía la SM Entertainment. Cuando yo empiezo en la otra radio. Eh. Pues la n e t a no les voy a pasar a mentir. Yo no conocía más allá de la SM Entertainment. Yo fui y me metí como el borra s y yo no sabía absolutamente nada. <risa> este. Pero me puse a estudiar muchísimo y ya con el paso del tiempo empecé yo a agarrar forma y empecé a conocer grupos y empecé a conocer muchas cosas del K-pop. Entonces en el 2017 yo voy, eh, me, eh, me salgo de la radio por motivos de, de, de tiempos e i n i c i ó mi propio podcast,、eh, Encuentros cercanos al K-pop ya en RIP, que <ríe> en paz descanse. Este. Y fue muy padre porque yo seguía conociendo rolas y todo eso. Viene todo este desastre que ya conocemos, como la pande. Y yo me desconecto totalmente por cosas de la vida. Usted podría ponerle ahí el meme, unos pedillos, literalmente. <risa> y, este, y cuando ya he decidido una vez más reiniciar todo, reiniciar con K-Pop Dosis, si、sí, la verdad yo me sentí. Y desde antes ya me sentía yo como un poco separada del K-pop, como que no conocía, como que, como que me desconecté, básicamente. Y cuando este programa se me ocurre, digo, ok, voy a volver a reconectar con el K-pop. Y también a lo mejor hay bandita a la que le gustaría volver a reconectar y escuchar esas rolas, porque pues se nos olvidan o ya no las escuchamos o. X o Y razón. Así es que K-Pop Anthems, pues también tiene un poco de eso, de reconectar una vez más con el K-Pop, con ese K-Pop padre. Aunque. e、eh, de decir que este programa no solamente va a ser rolas, ahora sí que old, <ríe> por no decir viejitas, <ríe> sino que vamos a ir desde los 2000 hasta ahora, hasta el 2022, o sea, 2001, 2002, 2003. O sea, pueden, en este programa puede haber canciones de cualquier año, inclusive de, es, es, del 92, 92,、no, ¿cuándo empezó el K-pop? ¿90 y qué? é 9 y qué? 95, ya ni me acuerdo, hermanas, muy mal. <risa> este, así es que bueno, vamos a, vamos a escuchar música de varios años. Tenemos, miren, tela de dónde cortar. Tenemos muchas cosas para, por escuchar, por reconectar, por aprender. Y yo estoy muy feliz con este programa y me da mucho gusto leerlas en el chat que a ustedes también les está gustando. yo soy muy feliz.、Eh, vamos a mandar saluditos a. Brownie Tuck, a Chevis, a Kiki b i p a Corpi, por ahí andaba María. Y bueno, muchas gracias por estar escuchando. Si usted no está conectado al chat, conéctase. ú n a s e aquí al f a n g i r l e o Intenso que está en este chat para que bailemos y lo sintamos. Ok. Que dice r o d g a n t i n g para que no salgan tan recientes. Este, sí, sí, miren. Bueno, pues miren, pues la ruleta nos lo dirá. La ruleta. Y hablando de la ruleta, que pase la ruleta a decirnos qué año nos toca, ruleta. Este es tu momento. 2015. Eh. <ríe> bueno, vámonos con el 2015. ¿Qué, qué, qué vamos a escuchar? Miren, yo. Emocionada, estoy hermanas, emocionada. Vamos a empezar el bloque con s C-Star y su canción Shake It, que se lanzó un 22 de junio del 2015. Pertenece a su tercer EP que se llamaba Igual Shake It. La letra es de Double Stick y de Hot D. Y la música también fue a cargo de Double Stick, Homeboy y Hot D. Y bueno, las chicas, esta no es la primera vez que trabajan con Double s e e k no, s i d e s e e k perdón, ya le cambié el nombre. <risa> no, ¿qué? Sidekick. Yo muy bien. Double,、Sa、no, ¿qué? Sidekick. Yo padrísimo mi inglés, como siempre. Bueno,、eh, él les compuso Give It To Me y Loving You. Y a la canción, ¿cómo le fue? Miren, pues en los á l b u m s le fue decentemente. Terminó en el tercer lugar de Gaón semanalmente y en el noveno de men el mensual. Pero la rola como que no pegó tanto. <risa> no pegó tanto. Es una gran canción de C-Star, la verdad. Pero como que no p e g ó tanto. Como que ya apenas la, la, en años recientes la, la, la banda la valoró y como que, como, pues ya para qué, verdad? Ya que C-Star ya no existe. b u e n o en fin. La segunda canción de este bloque será Cinemblue con Cinderella. Rolón, caray, Rolón.、Eh, esta canción es el single principal de su segundo álbum. De larga duración del grupo que se llama Together y se lanzó un 14 de septiembre del 2015. Esta canción incorpora un poco de pop rock, de disco y de elementos de música electrónica. Y la canción y la música corrió a cargo del de líder de la, can de la canción, el líder de la banda 100 Blue, nuestro Juanga, nuestro y u n Yonghua, fue quien escribió Cinderella. Y bueno, aquí como dato curioso sobre la rola, Jun y u n h u a dice que Se le ocurrió, pues que un día estaba sentado ahí en el, en el sillón, en su estudio de grabación, cuando se le vino a la mente el nombre de Cinicienta, y pues inicialmente dijo, esta es como la palabra clave para la rola, aunque todavía no la tenía, sin embargo, dos días después, en leyendo un artículo sobre mujeres que anhelaban vivir como el personaje, dijo, de aquí soy, y dice que algo en el estómago le dijo que era un des, que era el destino y que debía describir una canción al respecto. Yo nomás tengo una duda, compañeras. ¿Quién en esta vida quiere vivir como Cenicienta? Perdón, yo no quiero vivir lavando, lavando, limpiando este trastes, mi ropa y aguantando a dos señoritas muy latosas. O sea, yo no quisiera vivir como Cenicienta, perdónenme. No, pero bueno, este. Y otra cosa curiosa sobre la canción es que cuando salió,、eh, los. Críticos de música dijeron que se parecía mucho a Maroon 5. De hecho, todo el disco dicen que se parecía mucho a Maroon 5, que era la época de Sugar. Y que Cinderella se parece a Moves Like Jagger y Sugar. La verdad, yo ayer dije, ¿es en serio se parece? Pues miren, tienen las mismas inspiraciones. O sea, se inspiraron en lo mismo. O si,、sí, a lo mejor se inspiró en las rolas de Maroon 5.、Eh, pero no es lo mismo, ¿saben? O sea, sí se ve la inspiración, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Este, y bueno, así,、eh, esta canción le vendieron 103.603. ¿En lo q u é No, e s p é r e n m e Sí, vendieron, no descargas. Sí. <ríe> no, sí, vendieron 103.603. Eh. á、eh, l b u m s y la canción fue streameada y un mil n o veces i n t o sesenta seis veces y la primera semana. Fue un trancazo, la verdad yo sí me acuerdo cuando lanzaron la rola y fue un trancazo y fue una gran canción. De hecho, de este mismo álbum, Together, Together, Together viene Domino. ¿Qué c a n c i o n es Domino? Conto con Wayne de Miss Mamamo, Mamamo. Escuchen la gran rola. Y la última canción, la que va a cerrar este bloque así, con broche de oro, la guinda del pastel será. Esta me emociona, me emociona. <ríe> o、no、sé por qué me emociona. Vamos a escuchar a Super Junio con Devil. ¿Qué, ¿Qué cosa, qué cosa de canción? Yo me acuerdo. <ríe> y bueno. Tedio es un álbum especial que lanzó、eh, el grupo un 16 de julio del 2015.、Eh, lo lanzaron esta vez. Este, bueno, este álbum marcaba el regreso de Yesung después de cumplir con su servicio militar obligatorio. Y también es el primer álbum sin la presencia de Shindong y Songming, pues también porque se fueron al servicio militar. Y, Tristemente, es el último álbum en el. Bueno, este y el que sigue, que es el de Magic, pues ya es el último álbum que tenemos con nuestro Kanging. Que bueno, se nos fue en el 2019 del grupo. Triste, pero ya ni modo. Y sobre la canción, esta canción estuvo a cargo de Kensi. e Kensi es una.、Eh, una de las escritoras de canciones como de que más confianza le tiene la SM Entertainment. Y muchas rolas están a cargo de, de ella. De hecho, la última de las s o s h i s la de Forever One, la escribió Kenzie Rolón. Y bueno, la música estuvo, estuvo a cargo de Stereotypes. Y bueno, esta vez Stereotypes trabajó con Kenzie para la canción principal. De, de, bueno, para Devil. Marcando, este... pues. La salida del grupo de, de su producción es habitual porque todas las canciones eran escritas y producidas por,、eh, Yoo Jong-jin. Que, bueno, él les escribió las canciones p r i n c i p bueno, singles principales desde su debut. Así es que, bueno, con Devil decidieron probar algo distinto. Y salió algo muy bonito como Devil. Y bueno, Stereotypes, que fue, insisto, quien hizo la canción y la produjo. Estas personas, estas cuatro personas que、eh, pertenecen a The Stellotypes, hermanas, produjeron Somebody to Love de Justin Bieber. Es que a mí me gusta, perdón, es que a mí me gusta esa canción. <risa> me gusta. Que ganó discos platinos y demás. O sea, qué cosa. Y, y Devil es una gran rola. De hecho, las tres canciones son geniales. Vamos de menos a más ahorita. Y oigan. Gran, gran bloque musical que se nos espera en este momento para que usted esté bailando. ¿Qué está haciendo? Platíqueme. ¿Qué está haciendo? ¿Está trabajando? ¿Está haciendo tarea? ¿Está contemplando? <risa> ¿Contemplando el, ¿El techo de su casa? ¿Qué está haciendo? Platíqueme para que escuchemos es, estas tres canciones. Y bueno, vamos a escuchar y retornamos aquí. En Station K-Pop, yo por supuesto soy Cassandra Martínez y estás escuchando K-Pop a n t h e m s Vamos y venimos. ゴロワー、ゴロワー、ゴロワー、ゴロワー、ゴロワー、ゴロワー、ゴロワー、ゴ<音楽> 3D Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Strong, <risa> ya me callé, p e r d ó n y ya estamos de regreso, verdad? q u é bueno, q u é a gusto, oigan, q u é rolones, oigan, q u é rollo. Aquí bailando, Shawa o sea, la canción de Divin la coreografía con temor de que chivis me golpee, <risa> es que qué guapo se veía ahí, Don G、oh, de verdad, d i s c ú b r a n s í te quitaba el aliento, Don G en esa época. Perdón, perdón, n o tenía que decir. Oigan, pues ya estamos de regreso. Este. <risa> dispensen que no leo el, el, este, ¿qué? el chat ahorita, pero lo leo cuando ya termino de hablar y mando a música. Así es que bueno, Corpi, ay, es que no puedo, no puedo, perdón. <risa> オーライ。<r isa> <r isa> Este, nadie quiere vivir como sin ni c i e n t a dice Corpi, solo la parte de la ricura. <risa> y aquí María nos dice: Ah, pues no queremos, pero con la limpieza nos toca vivir como sin de verdad. Y es que sí, oigan, uno limpia y luego voltea, ya se vuelve a ensuciar. <risa> ¿A qué hora? ¿A qué hora, oigan? Este. Ay, ay, ya me regresó, Iván. ¿Por qué? Alright, l let's i r y to synthesize a picture perfect guy. Alright, l alright. l、ah, Así,、eh, que todo mundo quiere ser rica, pero no sufrir, no sufrir en el proceso así. <risa> este, grandes canciones.、Uh, ¿Qué más dijeron? Ah, les pregunté qué estaban haciendo. Brownie Dugno me dice que、eh, está haciendo tarea. Disque, porque anda aquí en el chisme. También Corpi dice que está disque trabajando. <risa>、eh, nos sueltan los fanchats, oigan. Sí, yo opino igual. Hay que, los, los, hay que investigarlos. <risa>、eh, ok, dice cara de bebé y cuerpo de pescado. Jajaja. <risa> Ay. Este dice que de todo, Casandra, s de todo lo que nos quiera compartir. La playlist, amamos las, play、ah, las playlists.、Eh, con razón andaba diciendo hermana y hermana. Y así es como metes el cuchillo. Es que, ay, es que perro, sé que chivis, es, es su adorado.、Eh, mi don G, pero es que. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. <risa> dice Violet. Ah, Violet Fantasy. Aquí está también. Me dice: Yo acabo de trabajar y me vine a acostar. ¿Qué dice, c h i v i s No puedo creerlo. ¿Qué? é creerlo? ¿Me s estás perdiendo? Ah, no estás. ¿Qué? ¿Me estás perdiendo, c a s Perdón, c h i v i s Perdóname. Es que, es que, ¿cómo le hago? ¿Cómo, cómo se le hace? <risa> Pero no te preocupes. Ahorita ya no me gusta. j a j a En esa época sí me gustaba, ahorita ya no. Oigan, pues muchísimas gracias por seguir escuchando este bonito programa. Y vámonos a lo que sigue, k a r e n porque ya van a dar las 5 de la tarde, son 4:57 con 42 segundos. Miren, les traigo hasta los segundos para que vean. Así es que vamos a escuchar a la ruleta, que la ruleta nos diga qué año sigue. Emociona a emociona a 2017. 2017, compañeras. 2017. Bien, pues vamos a escuchar tres rolitas de este año. Y esas t rolitas. Son rolas que le cambiaron la vida a los grupos, que fue un parte aguas para los grupos. Y vamos a empezar con Winner con Really Really de esta canción que pertenece a su primer single. Oigan, déjenle bajo a la música porque andaba yo washa w a s h a y washa w a s h a con Devil y Y le subió un montón. Okay, eh. Really Really The Winner pertenece a su primer single álbum que se llamaba Fate Number Four. Este. Y bueno, este marcó el regreso del grupo después de la salida de Nam Te a Hyun en 2016. Y. Fue, fue, fue complicado para Winner, la verdad. Ya no hacían cosas. No habían sacado cosas. Mai no creo que había acabado. Había participado en Show Me the Money y le había ido bastante bien. Pero esta canción, de no haber sido por Really Really, se le hubiera acabado la carrera a Winner. De verdad, se los juro. La canción salió, fue un trancazo en Corea y le revivió la carrera a Winner. Que sí, la verdad, yo, yo decía, no, ya aquí ya quedaron aquí estos muchachos. Y bueno, la canción corrió a cargo de los integrantes del de grupo:、eh, Sung Yoon, Mai No y Lee Sung Hoon. La música、eh, igualmente corrió a cargo de Sung Yoon, Kang Uk Jin y de Mai No. Y el arreglo fue de Kang Uk Jin. <ríe> Padrísimo mi inglés siempre. Y este, la canción llegó al número 2 en el Gaon Chart. No es cierto,、eh, el, el álbum llegó al número 2 en el Gaon. Y fue un número 1 en el Chart Digital de Gaon. O s sea, le fue bastante bien esta canción. Insisto, sin esta rola, Winner. Adiós, se finit, se acabó. Y la segunda canción. Aquí todo el mundo me va a ver feo. Me va a ver feo, pero usted e s no sabe n lo difícil que es hacer este programa. Este, me va a ver feo, pero ya ni modo, ¿qué se le va a hacer? No se le puede dar gusto a todos. Vamos a escuchar a BTS. No, cálmense. Con DNA. Este, que, pre, que proviene de su quinto mini álbum titulado Love Yourself. Que pertenecía a esta. Este. Eran tres. Tres discos que pertenecían a la misma. Este, idea de Love Yourself. Y bueno, la. u e n o el álbum salió el 18 de septiembre del 2017. Y DNA fue escrita por P-Dog, Hitman Bank, c a s no fui yo, lo juro, <ríe> Supreme Boy,、eh, Suga y RM, estos dos de BTS. Y el productor fue P-Dog, que bueno, P-Dog le produce todo a BTS. Y bueno, RM, o Rap Monster, como se le conocía antes, ¿verdad? Dijo que esta canción es una expresión de un amor joven y apasionado. Y las letras R. Hablarían de que los dos estamos conectados fatalmente desde el principio. Nuestro ADN era uno solo. Oigan, no,、pues、el ADN se ha compartido. No quiere decir que son familiares. No, no es cierto. No dije nada. No dije nada. <risa> no, no dije nada. No dije nada. Este, bueno, pero bueno, eso dijo RM. Y le fue muy bien en las listas. En Corea llegó el número 2 en Gaon. Pero se coló a listas como la de, bueno, de la Top. Charts de Australia, de Canadá, de Escocia, en el Billboard Hot 100, llegó al número 67 en、eh, Filipinas, Francia, Japón, Portugal, Reino Unido y Suecia. Y bueno, BTS interpretó esta canción. ¿Por q u e fue un parte aguas esta, esta canción? Porque ya venía siendo ruidito BTS, ya venía, este, ya venía siendo importante, ya estaba creciendo poco a poco. Pero con DNA, DNA fue ya la entrada oficialmente a Estados Unidos. Eh, eh, estos muchachos interpretaron esta canción en los American Music Awards un 19 de noviembre del 2017. Fue su debut en la escena musical estadounidense. También、eh, estuvieron en el The Late Late Show with James Gordon, y con Ellen, y con Jimmy Kimmel. Y esta canción fue la que. e p a Todavía me acuerdo. o <risas> El otro día, este, no me acuerdo porque estaba escuchando programas pasados de encuentros cercanos al K-pop. El chiste es que decía r m que pues ellos jamás iban a grabar en coreano. <risa> Digo, en inglés. Que no, que ellos en coreano. Y yo, así de no, hermano. Hasta lo dije en ese programa, así de no. Canten en, en inglés. Cantando en inglés, iban a hacer el boom que necesitaban ser. Y en efecto, ya cantando en inglés, fue como o p u a Acabó de. Explotar esta cosa tan grande que es BTS. Casarme, casarme, I know. Ya sé que me lo van a decir, pero ni modo, ¿qué se le va a hacer? <ríe> Hay que reconocer cuando las cosas pasan y cuando la gente tiene éxito. Es muy feo quitarle el éxito a las personas o, o, o verlos feo por su éxito. No sean así, oigan, por favor. Y bueno, la última canción que vamos a escuchar el día de hoy. <risas> es, es que perdón, lo tenía que hacer porque eran, insisto, canciones que fueron un parte aguas para el grupo. Iban a escuchar a a n e A One, me vale, con Energetic o Enercetic, como dicen mi, mi, adorable,、eh, mi adorable Kim Yahuan. Y bueno, esta canción pertenece a su primer EP que se llamaba To Be One, que se lanzó el 7 de agosto del 2017. Y bueno, para. Lanzar todo lo que fue era 101. Si de por sí venían del reality de Produce 101, bueno, pues les hicieron otro reality que se llamaba Wanna,、uh, 101 Go. Y bueno, aquí ya nos venían este, dando pistas de lo que i b a a ser las canciones y los videos y demás. Y bueno. Compartieron vistas previas de dos canciones del mini álbum que iban a ser Burn It Up y Energetic y se le pidió a los fanáticos que votaran por la canción que les gustara más del grupo y bueno, la muchachada eligió y eligió muy bien y ganó Energetic porque, es que Burn It Up también está padre, pero no creo que hubiera sido este. Tan grande el trancazo como, como, fue, como fue este. Energetic. Y bueno, esta canción fue compuesta por Flow Bow con Hui y el Wusuk de Pentagon. El Hui, acuérdense que se nos fue de Pentagon. Este es el novio de h u n a Quienes ellos también hicieron, bueno, produjeron Never, una de las canciones que estuvo en p r o d u c e 101. Y qué cosa. Oigan. Esta canción fue elegida como la mejor canción de K-pop en el 2017 por críticos de Billboard. Y tras su lanzamiento encabezó las listas de Melon, Genie, Box, Mnet, Neighbors, Oribada. O sea, logró un all-kill en tiempo real. Fue un trancazo. 101 fue un trancazo. Esta canción, fíjense, fue la primera canción en Corea del Sur en vender Más de un millón de copias digitales. Fue la primera.、Eh, tuvo 2.5 millones de ventas digitales en NordJeric. Y es una gran rola. Así es que bueno, vamos a escuchar estas tres rolitas. Que tengo yo harta emoción. <ríe> Mucha emoción. Vamos a escuchar a, insisto, a Winner con Really, Really. A BTS con DNA. Y a. Ah, sí, es cierto, el hui no es. Tiene usted razón, Corpi. Mandaba yo que el wuzuk es el otro muchacho, el alto. Sí, sí, es cierto. El don, no, olvídenlo. Confundí, confundí. Hui y wuzuk son de. de este, de Pentagón. El don o、no, down o、no, quién sabe cómo se llama. a cómo se llama? Perdón, me confundí, me confundí. Suele pasar. Oigan, pues bueno, vamos a escuchar, insisto, una vez más. ¿Qué dice? Siente el bullying en la sangre. ¿Qué? <risa> <risa> Miren, no me importa que <risa> está arreglado. <risa> bueno, ya vamos a escuchar a winner, a winner con Really Really, a BTS con TNA y a 101 con Energetic. Vamos y regresamos. Yo soy Cassandra Martínez. Están escuchando K-Pop Anthems aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vamos y venimos. マジでゴールデンプロポーズがセモニ 아해 One, two, three, and four.、네 K-Pop, un viaje auditivo por Asia. De canción, la neta no escuché el... <risa> ni a Winner ni a BTS. <risa> Nada más escuché a Wano、bueno, Wan.、Bueno. <risa> Oigan, ya estoy de regreso aquí. Oigan, estaba leyendo el, el chat y <risa> Corpi dice que <risa> que los de la farmacia se van a hacer ricos de tanto rolón <risa> que les voy a comprar. <risa> que chiste más viejo. <risa> <risa> este. Corpis dice que la mejor canción del 2017, digan lo que digan.、Eh, eh, ¿Qué dice? Y todos sabemos que los chidos eran winner. <risas> Oigan, ¿qué dice? ¿Qué le gustan los guaquí? Está arreglado. Bueno, Rolón,、eh, ¿y qué como no iba yo a poner este.? c ó m o no iba yo a poner、eh, BTS con DN y fue la canción que yo canté. <risa> Qué p e n Oigan, by the way, esa canción se perdió. Ni me preguntan dónde está. Se perdió el archivo. No sé, no, no sé cómo se perdió. Yo no borro nada. Se perdió. <risa> es una señal del destino. Corpi me dice: dice, le hace falta que regresen los One 101. No se emocionó ni con su lanzamiento de reunión. Ay. Pues, pues, la r o l a ni estuvo chida, la neta, de los buenos. Y nada más se reunieron porque el. el ¿Cómo se llama este muchachito?、Eh, este Kang Daniel, como andaba ahí con los de Street Woman Fighter, y como le andaban haciendo la barba, y dijo, ahora le va, y no sé, no estuvo chido. Y luego, ah, se ve que se enfermó a alguien, no sé qué le pasó, alguien le dio COVID. Y este. Y no, la verdad no me emocioné. No me emocioné. No, no, no, no voy a mentir. Cuando salió, dije, ¡ah, no va! ¡Qué padre! Ya luego vi la Rolafe u como de, ¡ah! Como de g u a u g u a u guag, guag. Pues qué cosas, oigan. ¿Qué? Dice, fue la que cantaste con la que te nombramos. Claro, o sea, porque canté DNA de b t e se me dio. Se me dio el, el mote de Casarme. Que dice que horribles recuerdos. Ay, <risa> ay, Corpi. Ay, si Corpi fue la que ganó, que horribles recuerdos. A choro, Corpi. <risa> este, bueno,、eh, gracias por seguir escuchando. Aquí en el chat está b r o w n i e Talk, está Chives, está Corpi y está María. Muchas gracias. a todos los que no están logueados en el chat, pues también muchas gracias por estar escuchando.、Eh, que dice nada más se reunieron porque, ne porque necesitaban dinero. Es que sí, estuvo muy raro ese asuntirijillo. Este. Eh, porque. Eh, porque la neta, o sea, One-on-One on one funcionaban juntos. Y es lo que más me cae gordo de. de bueno, lo que me, me caía gordo de Produce y de que hacían sus grupos y luego cada, cada quien lo mandaban a su agencia y cada agencia h a a su grupo y todos pensaban que les iba a ir muy bien. No, o sea, son juntos. Digo, son fuertes juntos. Como BTS, es fuerte junto. Por separado, pues sí, tienen su éxito. Los guanos, h a y como, pues hay cositas, ¿no? Pero musicalmente juntos es lo que son éxitos.、Eh, con las niñas e estas de.、Eh, ¿Cómo se llamaban? Las. Ay, Dios. Las, las que salieron de Produce 48. ¿Cómo se llamaban? Ice One. <risa> Perdón, con las Ice One, pues también se separaron y no pasó nada. Única y exclusivamente con Knife, que ahí ves un milagro de la naturaleza. <risa> es un milagro, es un milagro de la industria, esas niñas.、Eh, pero ya de a h í en fuera ninguno. Y con X-One, pues ni nos dio tiempo, la neta, murieron antes de que. Viéramos si iban a ser exitosos. Obviamente iban a ser exitosos, pero los mataron. <risa> es algo de, de lo que todavía no me recupero. Oigan, pues ya llegamos al bloque final. l q u e Sí, oigan, ya se acabó el programa. ¿Cómo? Sí. <risa> Yo sola me pregunto y me contesto. Sí, oigan, ya se acabó el programa. Sí, oigan, ya se acabó lo que se vendía. Ah, ah, no, perdón, no sé qué le moví. Sí, oigan, ya se acabó lo que se vendía. Tristemente, ya s í acabó. ¿Qué? Pues bueno, pues ya vamos al último bloque musical. Todos así, No quiero música actual. Y no lo sabemos, no lo sabemos, no sabemos qué va a pasar con la ruleta. No lo sabemos, hermanas. Así es que, bueno, que pase la ruleta, por favor. 2022. 2022. Y 2022. 2022, y se aguanta, ¿no es cierto? No, sí, aguántese, por favor. ¿Qué es escuchar? Oiga, pues 2022, año actual. Y las canciones de este bloque, mire, puro Gear Power. Lo que me alegra de este 2022, francamente, es que las canciones que están haciendo. Eh, bueno, que son un éxito en Corea, son todas de grupos de niñas. Llegó un punto, creo que actualmente todavía, no, creo que ya no, pero llegó un punto en el año en el que veías tú el top 10 de las canciones más escuchadas en Corea, todos eran mujeres. Y qué padre, oigan, porque el K-pop, desafortunadamente. Se le da más peso a los niños, por eso los grupos de chicas casi no duran, porque no les hacen caso a veces y ya se quedan. Y pues, obviamente, hay que comer, ¿verdad? Y por los grupos, las chicas se deciden por actuar, pues sí, las mayores se deciden por irse a actuar y demás. Muchos grupos no sobreviven por eso, de bueno, grupos de niñas y los grupos de niños son más longevos porque les hacen más caso, desafortunadamente. Así es que me da mucho gusto, de verdad, que en este 2022 los grupos de niñas estén ruleando, la estén armando, estén alcanzando lugares muy altos en, lo, en las listas de popularidad. Porque miren, ya por fin, por fin llegó este momento en el que ya son valorados los grupos de niñas. Demasiado tarde, <risa> demasiado tarde, porque cuánto grupo chido no se nos fue. Pero bueno, en este blog vamos a escuchar a,、eh, a Blackpink. Con Shutdown, que la lanzó recientemente el 16 de, 16 de septiembre del 2022. Es una canción compuesta por Teddy, obviamente. Todo 21 y todo Blackpink es compuesto por Teddy y También es producido por él. En este caso, 24 lo ayudó en la composición. En cuanto a la canción, fue escrita por Teddy, Danny c h u n g y Vince. Y fue producida por 24 esta canción, Shut Down, que pertenece al segundo álbum de Blackpink Born Pink. Digo Born Pink. Este. Ya ven, ¿cuántas rolas tiene el álbum de las, de las niñas? De ocho. Y dos eran canciones que ya conocíamos. Uno de los comentarios más graciosos que, este, que, que vi sobre el álbum q u é decía que era. Ay, ya no me acuerdo. Yo, padrísima, que era un disco. Ay, no me acuerdo. Lo voy a buscar y se los diré al rato. <risa> sí, pero sí, así como de. Eso no es una un álbum de larga duración, compañeras. Eso no. No. No. Y bueno, a pesar de todo, Shootdown fue un gran éxito comercial. Llegó,、eh, es el segundo éxito número uno de Blackpink. de b l a c k No sé pronunciar Blackpink hoy. En llegar al Billboard Global 200.、Eh, y bueno, la canción Shootdown que tiene aquí, como el dato curioso de la rola,、eh, empieza con el tercer movimiento del segundo concierto para violín de Paganini. Comúnmente conocido como La Campanela. Esa canción es como el beat que está abajo. Y bueno, YG Entertainment describió esta canción. <ríe> Como intuitivo, pero extrañamente tenso. Y bueno, s h u t Down es la palabra que significa el cierre de un cierto espacio, según dijo w Y Entertainment. Y básicamente a Blackpink le digo todo mundo, p e r Blackpink le dice a todo el mundo: A ver, yo l o s quiero ver haciendo lo que yo hago. <risa> y bueno,、eh, la canción le fue muy bien en Billboard, en Spotify y bueno, la r u l i ó la rola. La segunda canción que vamos a escuchar en este bloque va a ser a. G-Idol con Tomboy, que fue lanzada un 14 de marzo de 2022.、Eh, la canción fue escrita por s o y e o n y fue producida, producida por s o y e o n Pop Time y Gen Z. Que s o y e o n se nos perdió un rato, la neta se nos perdió un rato como productora y como compositora.、Eh, Creo que pues, se va a i r muy feo, pero que se haya salido su j i n del grupo, como que le dio tiempo de recapacitar las cosas y volvió reforzada s o y o n Y hace muy buena. Es porque estaba muy perdido el sonido de, de, de G.I. Dolaneta. Y bueno, esta canción, insisto, que se llama Tomboy. Es de su primer álbum de larga duración llamado I Never Die. Que qué cosa, qué cosa de álbum. Por favor, escúchenlo completito. Es un gran, gran álbum. Y este, pues bueno, las letras v a sobre la independencia y romper el molde de ser una novia perfecta. Básicamente de eso va la canción.、Eh, le fue muy bien a los en los charts musicales.、Eh, d Munchar musical, ¿Qué i c a l estoy diciendo? En los charts de música llegó al número uno.、Eh, también logró All Kill. Nombre, le fue preciosamente a esta canción. Y la última canción con la que c e Ramos r este programa va a ser. A las niñas milagro de Starship Entertainment, que es Hype con Love Dive, que, que tranca desde Eleven, desde su debut en el año, el año pasado con Eleven, fue un trancazo y cada vez crece y crece y crece más Hype、eh, como grupo y qué padre, oigan, porque es un gran grupo, la neta. Y bueno, Love Dive pertenece a su segundo single álbum, que fue lanzado el 5 de abril del 2022. Y bueno, la canción principal fue, es descrita como oscura y moderna, con coros adictivos y mucho sonido de percusión. Y las letras v a sobre una reinterpretación de Cupido de una nueva era en la que planea brillar en el escenario. Pero también muchos fans hablan sobre que la canción habla sobre el narcisismo, o sea, sobre quererte a ti. Pero miren, ay, no sé, compadre. <risa> No、sí, sé, compañero. No、sí, sé s í sobre el amor en general o quererse a uno o ser narcisista. No lo sé. Habría que interpretar muy bien la canción. Y esta canción llegó al número uno en todos los charts. Estuvo ruleando semanas. Le fue fantásticamente. Y también logró all kill esta rola de hype. Son tres rolitas muy padres. Puro cure power aquí, como de que no. Este. ¿Qué? ¿Qué dicen? A ver, vamos a leerlos aquí en el, en el chat. Me dice c h i v i s ya, ya se acabó, oigan, ya son cinco y media. <ríe> ya son cinco y media. Este, del 2015 para atrás.、Ah, <ríe> ¿Qué? ¿Qué quieren? ¿Rolas del 2015 para atrás? s Eh, Me da miedo que diga hermanas. <risa> Dice Brownie Tuck. No, pues ya no voy a conocer ninguna. Ah, claro que、sí. Y si no, pues escúchenla. Pues son buenas rolas. Son muy, muy buenas rolas. Este, así es que bueno, vamos a escuchar este último bloque musical con Blackpink. Y no sé, no sé decir hoy Blackpink con Shura. Da... <risa> no, ¿qué? Ya, hermana, espérate. Todavía no te adelantes, compañera.、Ah, perdón. <risa> Blackpink con. Shutdown, no sé pronunciar hoy. A G-Idol con Tomboy y a Ive con Love Dive. Este último trío que cierra el programa de hoy. Así es que vamos y regresamos para que yo me pase a despedir. Y s u a l e a las Blackpink. Vamos y venimos. トロピーでレモ I'm so like a n g man, I'm just s e e baby. Praying for my downfall, many a t r i e d baby. Catch me when you h i t my lamb o r g h i n i go vroom, vroom, vroom, vroom. When we pull up, you know it's a shutdown. Gampaneri, g u m o s h shutdown. Whippin', whippin', whippin', whippin', whippin', whippin', whippin', whippin', i t s black and it's pink once the sun down. When we pull up, you know it's a shutdown. Gampaneri, g u m o s h shutdown. Let me Shut it down. Nah, you don't wanna be on my best side. That's right, I'm sliding through. b u n c h o f wanna be, say, wanna be me, me three. If I was you, been around the world, c l o t e s on your girl, baby. It's just me i n v e s t e d uh, need a lesson, see the neck, a s e see t h e s t r e s t as we don't buy. We be cursing, uh, a rock star, a pop star, but rowdy. I Say bye to the paparazzi, give me a good side, I'll smile for you. No, it ain't f better yet, you, staring, you're like, what now? b l a c k pink in your area, the area been shut down. You're down, d e b b a and you're at the bottom of t e sleep, baby. Gigi t a b a you go wake up, you ain't cheap, baby. Stay in your own lane, cause I'm about to swerve. Trust me when you h i t my Lamborghini go vroom, vroom, vroom, vroom. When we pull up, you know it's a shutdown. Gumpanetti, gumpanjam, go shutdown. Whippin', whippin', whippin', whippin', whippin', whippin', whippin', whippin', i t s black and it's pink, o n c e the sun down. When we pull up, you know it's a shutdown. Go Shut down. Rip it, rip it, rip it, rip it Rip it, rip it, rip it, rip it Keep watching me shut it down. it down A través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ya estoy de regreso. Oigan, que rola. Pero de las últimas rolas que he sacado, bueno, ay, fue como si tuvieran muchas. Ahí, este, a mí me gustaba mucho Love Die. v Pero después de After Like, creo que ha ganado más mi corazón. After Like, la verdad, la verdad. Oigan, pues ya se acabó lo que se vendía. Ya, ya, ya se acabó. Ya, sí, sí, sí. ¿Cómo? ya Sí, ya, ya, se acabó. Ya no hay. Sí, acabó. Oigan, pues muchísimas, muchísimas gracias por haber escuchado este bonito programa. Espero que les haya gustado. ¿Qué escuchamos el día de hoy? Bueno, pues del 2013 escuchamos a Tintop con Miss Wright, a Miss A con Hush y a Shiny con Everybody. Grandes rolas. Del 2015 escuchamos a Seastar con Shake It, a c i e Blue con Cinderella y a Sopa j u n i o con Devil. Del 2017 escuchamos a Winner con Really Really, a b t s con DNA. <ríe> Y a 101 con Energetic. Y de este año del 2022 escuchamos a Blackpink con s h u t d o w n A The Idol con Tomboy. Y a Ive con Love Dive. Esas fueron las 12 canciones que escuchamos el día de hoy. Cuatro años. Muy padres, muy bonitos. Oigan, qué cosas, qué cosas. <ríe> Grande r o l a a la verdad. Es que sí, es que fue. Está complicado este programa. <ríe> Cuando lo pensé, no lo, no, no pensé que iba a ser así. Este, elegí rolas y demás. Pero está está muy padre, la verdad. Este, ¿qué dice? No, no se vaya. ¿Cuánto me van a pagar? Ah, no es cierto. No es cierto. Este, me despido de Brownie Tuck, de c h e v i s l e y de Kiki Bip, de Micorpi y de María Rosas. Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy aquí en el chat, poniendo aquí. La buena onda y demás. Y gracias a todos los que están escuchando también, pero que no están logueados en el chat. En el chat, ándale, que no sé hablar en el chat. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo les recuerdo, les recuerdo que tengo dos programas aquí en Station K-Pop. Tengo los martes a las 4 de la tarde,、eh, c ó m o se llama? <risas> <ríe> Tenemos que hablar de K-pop. Un programa donde el nombre lo dice todo. Donde hablamos de K-pop. Yo les hago una, una, una pregunta relacionada con el K-pop. Y, y yo espero que ustedes me la respondan. <ríe> este, es un programa que sí requiere que la bandita. Ustedes me hagan el gran favor de, de, de responder y de votar y de demás, porque es un programa que sí que se hace con los escuchas, más que lo que uno le eche ganas o escriba o demás, si requiere. Así es que, por favor, por favor, por favor, yo les pido que este, que respondan las preguntas, que voten, que manden preguntas para el oráculo. Insisto, bueno, en, tenemos que hablar de K-pop. Hablamos de K-pop, obviamente. Una pregunta: tenemos el Oráculo Capopero que nos dice el destino. Usted le pregunta y el Oráculo responde. Y tenemos、eh, quién toma la radio de un bloque enterito de un grupo que ustedes eligen. Que yo les digo, elijan entre estos dos y ustedes votan. Pueden votar en.、Eh, bueno, en. Votar y demás y preguntar en Instagram. Porque en Facebook ya n a d i e lo pela. <ríe> en Instagram en arroba K-Pop Dosis. También está Facebook en、eh, la página de K-Pop Dosis. Pero pues. Pues ya se murió el Facebook. Yo ya no veo que nadie lo, le haga caso, a r i g a t o ¿Qué dicen? Otra vuelta a la ruleta. No se vaya. <ríe> este.、Eh, Me dice aquí María,、eh, gracias por el programa. Gracias, María, por escuchar. Qué bueno que se vino a dar una vuelta por acá.、Eh, y bueno, insisto, el martes tengo, tenemos que hablar de K-pop a partir de las 4 de la tarde. Y el jueves, a partir de las 4 de la tarde, igualmente está este programa que se llama K-pop Anthems. Y bueno, pues ya v i o de qué trata. Son cuatro bloques musicales, c 4 años distintos. Y escuchar rolillas. Chidas de K-pop. <ríe> la neta. Qué cosas, oigan, qué grandes canciones. Pero creo que ya era todo, era todo lo que yo les tenía. Ah, sí, la repetición de Tenemos que hablar de K-pop será los lunes a las 10 de la mañana para que la escuchen. Si usted no lo oyó este martes que pasó, bueno, pues la puede escuchar el martes. O si no. Si usted dice no me aguanto, no me aguanto, ya la quiero escuchar.、Eh, está la repetición. Bueno,、eh, Está el programa grabado en el Internet Archive. Está abajo en la página principal de Station K-Pop. Le baja, le baja, le baja. Y ahí están todos los programas este, de esta radio. Ahí están grabados. Y bueno, ahí está. Le tenemos que hablar de K-Pop. O si no, también está en el i、e、b o x、eh, Búsquenlo así en i、e、b o x Como tenemos que hablar de K-Pop. Y van a estar los programas de la temporada anterior y los de esta nueva temporada de Tenemos que hablar de K-Pop. Igualmente en E-Box va a estar.、Eh, Este programa y también en el Internet, internet va a r c h i e para estar este programa, la grabación, por si lo quieren revivir. <ríe> por si lo quieren revivir o escuchar de nuevo o, o están aburridos un día y dicen, ¡ay! Porque luego s、sí、i hace falta, la verdad es que s、sí、i hace falta escuchar radio. Uno está luego aburrido y bueno, o、eh. y la música que trae uno en el teléfono o en el Spotify es como, de, no, como que necesita uno algo más. No sé si solamente sea yo la que piensa así. Pero, como que sí, a veces se necesitan más. No sé, que alguien te esté hablando. O No lo sé, no lo sé, no lo sé. Este, y creo que ya era todo lo que yo les tenía yo que venir a compartir. Dice Kiki b i p Interesante la propuesta del programa. Gracias, Kiki. Qué bueno que le gustó. Muy buen comienzo. Gracias, Kiki. Y bueno, pues ya, oigan, dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Yo ya ahora sí ya me paso a retirar. Que tengan un gran jueves, un bonito jueves. Ya van a salir de trabajar. Que regresen ustedes muy bien a sus hogares. Ay, Corpi, es que de veras. Siempre me pregunta, ¿va a haber repetición? Y me pregunta ahorita, pues, pues, pues yo digo que sí, Corpi, usted dígame la, la, la hora. El día y la hora. Y lo decimos. Es que de veras, Corpi. No es cierto. Que dice Kiki, mis mejores deseos para que le vaya súper bien en estos nuevos proyectos. Muchas gracias, Kiki. Chivis me dice: Sí, me pasa igual. ¿Verdad que sí? Necesita algo como que. Algo vivo. Es que la radio e se s o Es lo que a mí me í m encanta. <risa> Quizá algo que está vivo. Porque. En años pasados. Sí, sí yo platicaba con alguien. Era como de. Y Luna Radio todavía jalará, sí servirá, etcétera, etcétera. Y ¿saben qué me pasa? Hasta apenas ahorita me respondí. No, no ahorita, ahorita, en, esto, en estas semanas me respondí la pregunta. Y es que sí. Este, esta radio como esta, que es Station K-Pop, son cosas muy padres. Son proyectos muy bonitos. Y. le ayudan a uno. Aparte de escuchar, insisto, algo que está vivo, alguien que te está hablando, o alguien que está ahí, acompañándote, acompañándote en el momento, sirve mucho para, pertenece, para pertenecer a una comunidad, ¿saben? Tienes aquí, aquí, llegas, platicas con la bandita que está en el chat, echas cotorreo, estás riendo y estás platicando y cosas muy padres, y está muy padre. Estos proyectos son muy bonitos. Y, y, este, y me da mucho, mucho gusto, por golpe, que este proyecto esté aquí y siga vivo. Y tiene a sus escuchas y tienen una comunidad muy bonita que se respetan entre ustedes. Y qué padre, oigan, eso es muy bonito. Muchas gracias de verdad, se los digo de todo corazón por recibirme de una manera tan bonita. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Y bueno, después de estas sentidas palabras, ¿qué dice Corpi? <ríe> dice: Le aviso cómo va a quedar entonces los horarios de las repeticiones, porque se van a cambiar todos. Ah, pues usted me ha dado, ya no quiero saber. <ríe> y l e g a a enojar, Corpi. No, no es cierto. Está bien, Corpi. Yo, yo le, este, yo le, yo, yo estaré al pendiente de, de, sus, de sus mensajes y yo les platico cuándo va a ser la, la, la, la repetición. Dice Chibi, dice, si te peles con las hermanas, todo pasa. es que sí, oiga, ya que se andan peleando uno aquí al, al, al OPA, al esposo, al marido, al whatever. Sí, oigan, qué cosas. <risa> este dice Corpi: pasamos por muchas cosas, pero aquí seguimos. Qué bueno, Corpi. La verdad es que me da, me da mucho gusto. De que este, es algo muy bonito. Esto es algo muy bonito. Cuesta uno y la mitad del otro, pero es algo muy bonito. Y bueno, ya después insisto yo de estas sentidas palabras, de este momento <ríe> tan emocional. <ríe> Ahora sí, ya me despido de Brownie Tuck, de c h e v i s Ya no voy a pelear al t o n j e Nada más e r a un comentario, e r a un comentario. <risa> a Kiki b i p a mi Corpi y a María Rosas. Muchísimas gracias por haber escuchado este programa. Si usted lo está escuchando en la repetición, pues muchas gracias. Si usted lo está escuchando en el Inter n e t Archie, pues muchas gracias. O en el Evox también, muchas gracias por escuchar este programa. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y se hayan pasado un muy buen rato. Yo me paso a retirar. Y ya era todo. A mí, me, por cualquier cosa, en el Instagram de K-Pop Dosis, arroba K-Pop Dosis, ahí está todo. Yo aviso, aviso de todo. Ya me estoy trabando un montón. Ya me voy, oigan. Yo me paso a retirar. Yo soy Casandra s Martínez. Esto fue K-Pop a n t h e m Nos escuchamos ya sea el martes. En Tenemos que hablar de K-Pop. O el jueves en otra emisión de este programa. Y yo ya me paso a retirar. Bye. Yo soy Casandra s Martínez. Esto fue K-Pop Anthems aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Bye. s e me cuidan, lindo jueves. Que tengan un. Ya mañana es viernes, ya es fin de semana, <ríe> ya quincena. <woo. ríe> descansen y diviértanse y ya.、Recuer、y descansen, por favor. Recuerden que es muy importante descansar. Tómense un día de. O no sé, un día, a lo mejor unas horas de no hacer nada y que descanse su cerebro. Es muy importante, por favor. Ahora sí, yo me voy, se me cuidan, sale, bye. Todo por el día de hoy. Nos escuchamos el próximo jueves aquí en K-Pop Anthems, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. I'm not when I need a break. All one life, one breath, this is how to manage a checkbook, how to sun it days.